¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Enredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos ¿Cómo andás Romina Gómez? Muy bien, muy bien, todo bien Matías Arrió, la Silva Estamos presentando al equipo de trabajo Leo Cuello Sin micrófono, lo hemos dejado Así que decimos hola de parte de él si sí, Cualquier reclamo de la música Comunicarse con Leo Cuello <risa> Bueno, saludamos, eh, damos la bienvenida a este Enredando. Las mañanas 10 minutitos han pasado de la hora 10, nos disculpamos, pero bueno, así son los días lunes, viste, como que te choca la semana, es como chocarse contra la pared el día lunes, de repente te aparece toda la semana junta y bueno, vamos eh, trabajando de a poquito para que podamos eh, llegar a hacer este Enredando las Mañanas todos los días y como decíamos, bueno, arrancamos eh, este lunes 15 de junio desde Radio Voces donde la madera verde de la lluvia le bueno les recordamos que este programa pueden escucharlo eh, por la página eh, de la radio hoy, de Radio 12 no, de la, red también, de, de, la, la red red, de sí todavía ah, nos retrasamos un poco en la salida para configurar el tema de los streaming para que salga por todas las radios pero ...está garantizado gracias un saludo a la compañera Anto que se puso... Ahí con eso, de la antonela de la Caterba. Bueno, les recordamos entonces la página de la red www.rnma.org.ar para que puedan seguir este programa de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Y eh, bueno, también a través de las radios, decíamos recién, los lunes estamos desde La Rioja Capital, Radio Voces, y este programa se realiza desde otros medios también. Sí, los martes sale de la colectiva Un gran saludo a mi coterráneo eh, Daniel Que ayer le ganamos la final del, del fútbol uruguayo Y eh, ganó mi equipo y perdió su equipo Después los miércoles sale por... No sabía que tenías un equipo, que eras dueño de un equipo pelado eh, Es mi corazón esta, ah. es algo intangible eh, los, los miércoles sale de Radio Zumba La Turba de Córdoba y los jueves desde la reta guardia y los viernes desde la Caterva. recién saludamos a la compañera Antonela de Buenos Aires pero también se está retransmitiendo además por otras radios en todo el país estamos desde en la punta norte Misma. hasta eh, el, el fondo de, del país no sé si decir el fondo quedó feo no, sí. es como no sé no sé qué hacer tía eh de, como el sur ese... el sur digamos el sur el, sí, país. el sur la zona que va a hacer un frío mira que voy a había... Hizo frío en imagínate, lo que ves viene al, al sur. Pero empezamos por el Norte, Norte, Norte, de, por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. También lo escuchás en Radio La Negra desde El Bolsón en Río Negro. Neuenchel, Cipolletti, Río Negro. También desde La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén. La Quinta Pata y Zumba de Córdoba Capital. Desde Radio Rebelde Amanecer también en Villa Animí, sierra sierras chicas cordobesas. La retaguardia la colectiva La Cátedra Guevara Carreo Semillas Ciudad de Buenos Aires. Bueno, también podés escuchar Enredando las Mañanas desde FM Villa Jardín de la localidad de Villa Jardín, provincia de Buenos Aires. La Trinchera de Campana de también de provincia de Buenos Aires. Radio La Bulla desde San Luis la pujante desde la cordillera mendocina en la valle. Bueno, decíamos Radio Voces y también desde la Nube Riojana de la provincia de La Rioja. Radio La Barreada, Florencio Varela, Buenos Aires. Y también desde Zona eh, Radio Zona Libre de amigos y familiares de Luciano Arruga, también que tienen su sede esta radio en provincia de Buenos Aires. Radio El Aprendiz de Medios Centro de Formación Profesional en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, número 24. La primera vez que me sale. Vamos, pelados. Y también eh, trabajan en graf gráfica y otros menesteres. Eh, Red Ecoalternativa, Anred, Comuna de Mar del Plata. El Grito del Sur, Julia Echeverría, Claudina Peralta y Luis Angio, además de Radio Zumba La Turba y Radio Voces. Para cuando la emoción ser su cuadrado su imaginación cautiva la palabra con labio de estos árboles le dan al ver la opinión de desamparada deocuentemente cultiva la anonimia vue bueno. Bueno, ahora vamos a una pequeñísima pausa para ya arrancar con la primera entrevista eh, en este programa, que vamos a estar hablando a Córdoba por una movilización que va a haber, por las inundaciones que hubieron eh, en el pasado verano en Córdoba y específicamente en Mendiolacia, o como me gusta decir a mí, Mendiolandia. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos.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 Con la información nos vamos a ir a las primeras notas de la mañana Para compartir en este Enredando las Mañanas Nos vamos a ir a la provincia de Córdoba Donde hace cuatro meses ya de las inundaciones Todavía los vecinos de mendiolaza En este caso están reclamando Por eh, que se les dé una solución a todas las pérdidas Que han tenido tras las inundaciones Y esta tarde están convocando a las 20 A una concentración que se hará enredando la municipalidad de la localidad cordobesa de mendiolaza y estamos justamente para hablar de este tema con eh, Fernanda, vecina de allí de la zona. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida Enredando las Mañanas. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias. Bien, corrijo una información. En realidad no soy de Mendiolasa, soy de la asamblea de autoconvocados de un quinto, eh, Río Sebastián, perdón. En realidad hemos logrado coordinar todas las asambleas de autoconvocados de Río Ceballos, Dunquillo, Mendeolasa y Villayeme, incluso Saldán, que está que colaborando con nosotros. Así que lo hacemos en la enplanada de la municipalidad de Dunquillo, eh, una coordinación de toda la sombras por los cuatro meses de inundación. Perfecto. ¿Sí? sí. No, te iba a decir que en realidad este lo hacemos porque hasta el momento no ha habido respuestas concretas, eh, ha habido eh, mínimas respuestas a algunos vecinos y a otra gente, sobre todo Mendolasa, ni siquiera se los ha relevado. Entonces hoy vamos a hacer algo diferente, a ver si logramos llamar la atención de las autoridades y también si logramos que, que otros vecinos nos acompañen en esta lucha, vamos a hacer como el cumple de la inundación. Digamos, va a haber chocolate este, este, caliente, torta para los chicos, vamos a pasar imágenes de la inundación, este música en vivo, bueno, un poco hacer ruido y eh, mantenernos unidos, Todas la, las poblaciones hemos sido afectadas bien eh, fernanda cuál ha sido la actitud del gobierno provincial y eh, municipal digamos respecto a lo sucedido eh, allá por eh, cerca de digamos por, por en el verano allí en, en la zona con estas inundaciones eh, y, y cuál es la situación de ustedes actualmente digamos en cuanto a, a las pérdidas eh, pero también a la organización que han logrado para eh, poder este afrontar Eh, esta, esta bueno esta situación a, que atravesaron Bueno, eh, con eso la primera parte, la actitud del gobierno eh, tanto provincial como municipal, eh, o sea, de, de las distintas municipalidades, ha sido primero la negación del problema, de hecho el gobernador ha dicho que fue un tsunami del cielo y todos sabemos que más allá del cambio climático, que también es un factor tiene muchísimo que ver con los desmontes indecriminados y con eh, el descuido del DICE de parte de Segundí que se totalmente descuidado no había alarmas tempranas, nadie avisó. Una cosa muy llamativa que quiero remarcar, cuando nos estábamos inundando acá en el Ceballos, pasaron dos horas hasta que se inundara la gente de Villa Allende. Nadie fue capaz de tomar un teléfono ni el Intendente, ni Defensa Civil, ni Gomeros, para avisar. O sea, ha, ha sido, y esto me hago cargo de lo que voy a decir, abandono de personas directamente. Uh -huh. Así que estamos tomando todas las medidas necesarias de situaciones judiciales hasta marcos permanentes, y es muy importante que nos hayamos unido todas las asambleas, o sea, en este último tiempo todas las actividades han sido coordinadas con todo el corredor de la tierra chica, Entonces no vamos a aflojar en esta lucha, ¿no? bien Eh, Fernanda eh, bueno también en respecto al, al reclamo que se está haciendo además de esta eh, ne, en estas negligencias y, y lo que vos también como están mencionando es abandono de personas directamente eh, también sabemos que eh, desde la zona se viene advirtiendo hace mucho tiempo respecto a que eh, estas eh, tipo de fenómenos eh, naturales digamos están también potenciados digamos por Eh, la propia mano del hombre Y en este sentido todo lo que se ha producido Tras los desmontes ¿Cómo están viendo ustedes eh, la realidad hoy? Y tras haber vivido hace cuatro meses Puntualmente las inundaciones y Estamos muy preocupados porque eh, No han hecho prácticamente nada en todo el corredor En el único lugar que empezaron a, a hacer algo Fue acá en Río Ceballos Que metieron las máquinas al río Vieron ese led, dice que era la profundización del río, se han hecho como un canal, que el río Ceballos no es el mismo, como un canal profundo donde han quedado todas las piedras sueltas alrededor, o sea, no han hecho nada para contener. Y han volteado árboles con las máquinas, árboles añecos, que recorrían todo el río Ceballos, dice que el río Ceballo está recorrido todo por el centro, este, por el río. Han volteado árboles, este, muchísimos árboles, y las máquinas fueron paradas por los vecinos. Ahí se paró la supuesta obra, te lo digo entre comillas. Así que estamos a la buena de Dios, digamos. Quedó parado algo que era evidente, que no era ninguna solución, porque encima ni siquiera respetaban las curvas del río. Se metían con las máquinas y hicieron canales de derechos y profundos. Imagínate con empiece a subir, que ya en septiembre se han anunciado la lluvia, va a ir muchísimo más rápido todavía la inundación. Así que estamos muy preocupados, lejos de reparar el daño con inoperancias, con lo que sucedió el 15 de febrero, lo poco que hicieron fue más dañino, porque los árboles, además, que son hermosos para el paisaje, cumplen una función con el tema de las lluvias, paran un poco la inundación, incluso uh -huh. pararon autos, pararon caminos de los, los árboles, o sea, y ahora está libre, más profundo, va más rápido y sin árboles que los prenden. Realmente, eh, es preocupante. Tanto el gobierno provincial como los municipales, es una vergüenza, Yo me hago cargo lo estoy diciendo. Estamos en manos de gente que tiene sitios criminales. Uh -huh. Bien. Eh, bueno, Fernando, desde ya, muchas gracias. Y antes de despedirnos, queríamos pedirte si, eh, bueno, podrías reiterar la convocatoria para el día de hoy allí en Córdoba. Y bueno, este, en la emplanada de la municipalidad de Unquillo, vamos a estar toda la asamblea ahí. Vamos a hacer, este, es una cosa simbólica, obviamente, el cumple de la inundación. Porque la alegría, a pesar de todo, no la perdemos y la unión entre los vecinos no la perdemos. Así que, por favor, los esperamos que nos apoyen eh, a toda la gente, eh, los damnificados y a los que no les tocó en su propia casa, que nos apoyen y vengan a, a compartir un buen momento con nosotros. Es un momento de reclamo, en realidad, que no a haber música, chocolate, torta para los chicos, y que estemos todos unidos y nos mantengamos fuertes. Bien, gracias. Muchas gracias por por tu tiempo, Fernanda, un abrazo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, hasta pronto. Bueno, no, por favor, gracias por la oportunidad de difundir. Hasta luego. Gracias. Bueno, dialogamos con Fernanda De Vecinos Autoconvocados eh, Recordemos, bueno, como ella lo mencionaba Esta organización de Vecinos Autoconvocados Está eh, justamente organizando a vecinos No solo de la localidad de mendiolaza Sino también de toda esa zona No sé, como cordobés, como le denominan esta zona? Mendiolasa eh... Como las Sierras Chicas Las Sierras Chicas, ahí vamos Bueno, toda esa zona está organizada entonces por estos vecinos que han sido todos digamos, las zonas Saldán también, que han sufrido estas inundaciones y que al día de hoy, bueno, todavía no no encuentran ninguna eh, respuesta por parte sí, después del Sí, de, después de muchas muchas promesas por parte del gobierno de las Autistas y las municipalidades de ahí, incluso llamando a... A, a, a que no se organice la gente, ¿no? como que su, en su discurso era no hace falta que junten ropa ni, ni alimentos porque estamos nosotros que vamos a garantizar la, el cuidado de los ciudadanos y bueno, meses después, cuatro meses después siguen los reclamos y siguen las deficiencias por parte de bueno del gobierno provincial que por los 90 hace una campaña política en su primera gobernación de la Sota donde hablaba de, de evitar las inundaciones que una planificación que se puede lograr y bueno, parece que le vino la marea en contra y bueno, es, es un largo tema que se ha hablado muchas veces en Redando las Mañanas Aquellos árboles ratito nos vamos a ir a La Plata donde un policía eh, de gatillo fácil fue ascendido en su cargo, enseguida vamos a estar con esta nota en la noche de abril de cualquier mes de mayo, para que lo imposible sale en el gozo de su desventura la prima infranquia de lo que Nos vamos a ir a la eh, ciudad de La Plata, donde un policía acusado de gatillo fácil fue ascendido en su cargo y en el marco de esto, en el día de hoy, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos van a estar realizando una concentración frente a los tribunales penales de La Plata, justamente para exigir justicia por Mauricio Andrada y también por Ismael Persurad. Eh, per per susato perdón y también para exigir por supuesto cárcel para el policía Cristian Daniel Duarte que está acusado de los crímenes de estos dos jóvenes y para hablar de eh, este tema estamos con Estefanía ella es eh, compañera de la organización eh, la brecha una de las organizaciones convocantes a esta actividad eh, Hola Estef Estefanía cómo estás bienvenida a enredando las mañanas Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Eh, Estefanía, bueno, queríamos conocer, bueno, qué pasó el 17 de abril pasado. Eh, tenemos entendido que el Ministerio de Seguridad eh, ascendió ese día a eh, un integrante del grupo Halcón, Cristian Duarte, que está acusado por el asesinato de los jóvenes que, que mencionábamos recién, de, de Mauricio y de Ismael. Sí, así es. Eh, Mirá, hace poco, hace pocos meses nos enteramos y pudimos ver eh, el decreto que largó el Ministerio de, de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Granados, eh, dando el ascenso de varios policías del Grupo Alcón, y entre ellos nos enteramos que se encuentra Cristian Daniel Duarte, que está acusado de asesinar a dos jóvenes acá en la ciudad de La Plata. Eh, fue, el asesinato fue en 12 de febrero del 2014... Siempre la policía bonaerense y otras fuerzas especiales, eh, de la, la fuerza represiva del de, de Estado, tiende a poner estos casos en un hecho de robo, un arrebato que le intentan hacer dos jóvenes eh, a un policía. Nosotros entendemos que es un grupo especial, justo el Grupo Alcón está muy preparado y tiene prácticas para defender defenderse uno mismo y defenderse defender al resto. Eh, y no no tendría que haber disparado en un principio hacia los pibes, entonces estamos denunciando que, son, que es otro caso de gatillo fácil, dos pibes muertos en manos de, de un policía eh la causa está avanzando muy lento porque el año pasado eh, el fiscal Romero entendió la defensa del policía, pidió el sobreseguimiento el fiscal Romero entendió que sí que estaba de acuerdo con eso pero la defensora oficial con la mamá de Mauricio Andrada apeló ese sobrecimiento y ahora se están investigando y estamos esperando que, que se eleve a juicio de una vez por todas este caso como un caso gatillo fácil y a su vez estamos denunciando que el gobierno de la provincia y el ministro el ministerio de seguridad asciende a hace policía y mm. entendemos eh, que es una decisión política ya que un integrante de la fuerza de seguridad está acusado de doble homicidio eh, que, que le den un premio por eso mismo. En, la, en el decreto se, se justifica que todas estas personas que ascienden son aptas, están idóneas para hacer su trabajo, entonces la verdad que creemos que es una vergüenza y es eh, la política de, la, de seguridad que está llevando a cabo la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. bien estefanía ustedes han podido dialogar de eh, con eh, bueno los abogados de, de la familia cuáles son no sé la, la, la, las estrategias que se puede seguir en este caso teniendo en cuenta esto no que la persona es ascendida eh, y que está acusada o, eh, o tiene bueno este en eh, el marco de esta causa por asesinato de, de dos jóvenes sí ahora la causa estábamos hablando con, con la abogada de, de la manoada de Mauricio eh, nos está informando que la causa se encuentra en la corte suprema de justicia esperando la aprobación para que se leve a juicio uh -huh. eso sería por un por un carril y por otro carril es esto del ascenso que ya se hizo presentaciones eh, ante eh, la auditoría general de asuntos internos que eh, el ente que tiene que investigar el comportamiento de la fuerza de seguridad Hay una presentación hecha ahí, estamos esperando que que de una vez por todas muevan. Hay muchas presentaciones por eh, eh, acusados de muchos policía que asunto interno es quien tiene que investigar. También estamos con la mamá de Omar Cigarán, eh, otro caso similar que, que sucedió también en el 2013 acá en La Plata, Y la verdad que asunto interno no no se dedica a eso, la verdad que recibe informes, recibe denuncias del comportamiento de de, de de los diferentes oficiales de las fuerzas de seguridad y no eh realiza el trabajo que tiene que hacer que investigar eh el comportamiento, así que vamos a seguir eh presionando tanto en la justicia como como en el Ministerio de Seguridad para para que realmente se estén alerta y se eh tomen cartas en el asunto para que dejen los policías de, de asesinar de una vez por todas a los pibes de, de los barrios populares. Seguro, seguro. Eh, bueno, Estefanía, una consulta más respecto específicamente a esto de el Grupo Halcón. Contanos un poco de, de qué se trata esta. Es, ¿Es una especie de fuerza especial? Así es. Eh, surge al finales de los 80, surgen fuerzas especiales eh inclinada a defender la seguridad interna de, del país, entonces son oficiales que tienen mucho entrenamiento de tiro, mucho entrenamiento de táctica y estrategia de defensa personal, mucho entrenamiento a lo que se refiere la la, la autodefensa entonces creemos que son también oficiales que están preparados para defenderse de diferentes maneras y la última eh carta que tienen para Para avanzar en eso es eh, el arma de fuego. Pero la verdad es que acá sucedió todo lo contrario. En, en el escenario del hecho se encuentran cinco vainas de calibre de, de 9 milímetros que son las balas oficiales que utilizan ellos. Entonces, también creemos que están preparados directamente ante cualquier... Ver, si están ellos a disparar, y nosotros creemos que no, tiene que ser totalmente al revés no pueden estar fichando contra jóvenes menores de edad hay también sabemos que hay casi 4500 jóvenes, pibe de 18 de 15 a 24 años eh, muertos por por el aparato represivo. Claro, bien. Estefanía, volvénos a repetir entonces la la actividad que se está realizando en el día de hoy. Bueno, y acá nos estamos encontrando en, estamos haciendo una concentración en calle 7 entre 57 y 58 de la ciudad de La Plata, que es frente a la, la fiscalía quien debería seguir presionando eh investigando a los a los policías que están metido en caso de gatillo fácil. Uh -huh. Bien. Bueno, Estefanía, desde ya muchas gracias. Estamos en contacto entonces por por cualquier novedad hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos dialogando Entonces con Estefanía Ella es el miembro de la organización La Brecha, una de las organizaciones Convocantes a esta actividad Que se está dando, como decíamos Frente a eh, en, en La Plata En la ciudad de La Plata eh, Frente al eh, Bueno, la designación De eh, subir en el cargo A el policía Cristian Duarte eh, Acusado de Eh, gatillo Fácil y que el justamente el Ministerio de Seguridad ascendió el pasado 17 de abril. que no se llenan los bolsillos de aguacero A ir a la pausa si todos los compañeros que tengo aquí a la vuelta me lo eh, permiten eh, y enseguida volvemos con más enredando las mañanas somos comunicación de los trabajadores y el de de trabajadores y el pueblo somos comunicación de los sectores populares somos comunicación no somos mercancía no somos mercancía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 Yo soy el mejor en el video, a ver que completo en desaparecido. Me dejé que otra vez te lo digo, la juguito es en la hierba todos toda testigo. Pues están ya lo bien podía ser tu hermano. Y va quedar yo y que más que el golpe no dura, yo la puso dura, yo no nos vengan más a con esa basura. sistema basado en la llavitud. es tu gran virtud. Para poderle mentir a la juventud lo basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes que se convierte en desaparecido métete conmigo que otra vez se lo digo la juventud es en aire como todos los destinos no se ha luchado, podías ser tu hermano igual que Darío y que más civil que alguien te mate, si cada bala costara lo que cuesta un yace, tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario, habría que ser millonario, pero no es así, se mata por montones, la balas son igual de baratas que los condones, hay poca educación, hay muchos cartuchos, cuando se lee poco, se dispara, hay quienes asesinan y no dan las caras, el rico da la orden y el pobre la dispara, no necesitan balas para probar un punto, es lógico, no se puede hablar con un O diálogo desturbe cualquier situación macabra Antes de un perváculo La negra. Somos la red nacional de medios alternativos. Somos la radio del algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias.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 Bueno, seguimos en este enflegando las mañanas y bueno vamos a hacer un paso ahora porque bueno todo el mundo está mirando a Chile eh, bueno empató el, el, el Argentina contra Paraguay mi selección eh, uruguaya ganó por suerte mañana nos toca pero en realidad después eh, digamos que mucho mucho se habla de fútbol cuando no hay noticias o cuando no quiere verlas en todos los medios masivos Eh, nosotros, en cambio, vamos a hacer otra mirada y vamos a contar un poco que, bueno, la semana pasada una movilización de 200.000 eh, personas, estudiantes que están peleando por la, por la educación libre y gratuita en Chile, y estamos en comunicación con un estudiante de derecho, Tomás Heder, eh, eh, si nos estás escuchando. ¿Cómo, cómo? Ah, hola, buenos días. Sí, hola, ¿cómo andás? Eh, está, estamos enredando las mañanas en la República Argentina Un saludo de ahí, desde, de Santiago, ¿no? Sí, desde Santiago, estoy ahora en, en mi facultad Bien, vale eh, Bueno, queríamos que nos cuentes un poco Cómo viene la movida estudiantil en esta situación Que todo el mundo está mirando a Chile Pero por, por el fútbol, ¿no? Claro Eh, bueno, nosotros hemos visto obviamente la Copa América como un obstáculo o un, una potencial amenaza a las movilizaciones estudiantiles porque sabemos que en general la cobertura mediática con la que cuentan las movilizaciones disminuye cuando hay acontecimientos de este tipo como en uh -huh. la Copa América eh, y también porque obviamente la preocupación de buena parte de la gente que a quienes nosotros queremos apuntar para conseguir su apoyo a nuestras reivindicaciones eh, baja y, y porque se va más bien a la Copa América Pero de todas maneras lo vemos como una oportunidad, porque entendiendo que existe una gran cantidad de prensa internacional que está cubriendo la Copa América en nuestro país, y también que hay, hay concentraciones de gente masivas por ejemplo en los estadios, lo vemos como una oportunidad para ir, para ir a manifestarnos ahí, para que las reivindicaciones que tenemos se expandan al resto del mundo, que puedan conocer de qué estamos hablando, etcétera Entonces, si bien es una amenaza, también puede convertirse en una oportunidad para difundir la, las ideas que tenemos. Bien, bueno, una, una de las cosas que mmm, en Argentina no llegan, todas las cosas que pasan, creo que lamentablemente muchas veces eh, son los desmanes los que aparecen por las cadenas de televisión y no es casualidad claro. que sea así, eh, también, contar que bueno en Chile es, eh, viene siendo un proceso largo que se lleva más de 10 años, eh, diríamos que incluso podemos decir de que está la democracia en, en Chile en el 89-90 Y bueno, contar un poco algunas de las noticias que no, no se vieron en los medios, sobre todo masivos de, de Argentina y un logro que ha sido para lo, la lucha estudiantil de la, de la derogación de la ley DFL-2 que, que nos gustaría que nos comentaras cómo fue ese proceso y en qué consiste esa, ese logro en la lucha estudiantil. Claro, bueno, el DFL2 es una norma que se dictó en dictadura y que al final el objetivo que tenía era prohibir la participación de estudiantes y funcionarios en los gobiernos universitarios, y también está vinculado obviamente a la falta de organización eh, de los estudiantes o a la previsión de organización de los estudiantes en muchos planteles, sobre todo uh -huh. en los privados, en las instituciones privadas de educación superior. Eh, y a través de las movilizaciones que nosotros hemos tenido y entendiendo que una de nuestras principales reivindicaciones es la democratización de la universidad y del sistema educacional es conjunto para que así las decisiones que se tomen sean realmente representativas de la, de la comunidad universitaria, eh, bueno, nos movilizamos en pos de, de, de derogar el DF2. Y eso se logró el año pasado, uh -huh. fue una gran victoria del movimiento estudiantil, no sabría... Eso no habría sido simplemente por voluntad del gobierno o de los de la política tradicional que existe hoy en día en Chile, sino que vino efectivamente de las movilizaciones y por lo tanto nosotros lo, lo valoramos mucho. Eh, lo que obviamente no significa que sea la meta final porque hay mucho más que cambiar y nuestras reivindicaciones en el ámbito educacional son más generales y tienen que ver con el problema de fondo que existe, pero en términos de democratización y de las posibilidades de organizar un movimiento estudiantil, un movimiento social por la educación, ...contribuye mucho el haber derogado esa norma. ...así que en, en ese sentido ha sido como el gran éxito que hemos tenido... ...durante los últimos años como un movimiento estudiantil. Sí, sí bueno, esta ley que también eh, bueno viene de la dictadura... ...como tantas leyes en Chile... ...y como una otra consulta... ...¿cómo viene digamos, de estas reivindicaciones... ...que llevan adelante en Chile en, en el gobierno de Bachelet... ...que viene prometiendo una reforma eh, educativa significativa con campaña donde dip estaban diputadas y diputados que vienen de la lucha estudiantil, referentes de la lucha estudiantil, eh, cuál viene, ¿cómo viene el proceso y cómo realmente esas promesas que saben hacer los políticos en, en las elecciones, cómo viene ese proceso y, y si se está cumpliendo o en qué medida consideran ustedes que sí o que no? Claro, bueno, eh, como... Se habla mucho aquí en Chile, no sé si será conocido por allá, por Argentina. Sí. El tema es que el gobierno de Bachelet llegó con un discurso que se trató de colgar de lo que eran las reivindicaciones estudiantiles en el ámbito educacional y por lo tanto tenía como grandes titulares la gratuidad, el fin al lucro, uh -huh. eh, la, bueno, el, el, el fortalecimiento de la educación pública. Sin embargo, nosotros creemos que en términos concretos, cuando se ha venido definiendo un poco más cuáles serían esas reformas, la verdad es que no apunta a aquello que nosotros como estudiantes hemos señalado. Eh, y, por ejemplo, creemos que la propuesta de gratuidad de Bachelet no se hace cargo de, realmente de cuáles serían los criterios para definir que una universidad tiene que ser financiada. Tampoco es eh, total. Y, por otro lado, por ejemplo, en el ámbito del final lucro, todavía no tenemos seguridad de hasta qué punto va a existir final lucro, de si va a ser con todo tipo de recursos o no etcétera, y por tanto, bueno, hay una serie de problemas sustantivos, profundos, eh, que son grandes diferencias entre el movimiento estudiantil y Bachelet, o el gobierno de Bachelet. Por lo tanto, nosotros lo que queremos, porque no se trata aquí de una simple contraposición y eh, de atacar al gobierno, sino que lo que queremos es que haya una participación vinculante de los actores sociales que han un poco llevado al movimiento por la educación, la tramitación de la reforma entonces que sea simplemente una teoría o que la negociación entre el gobierno y los actores sociales queden en nada sino que se asegure que va a haber un peso real porque esa es la única forma creemos nosotros de que los intereses sociales que se ven representados por el movimiento estudiantil estén realmente reflejados en la reforma y que no sea simplemente un maquillaje para como relegitimar a la, a la, a la política como creemos una, un riesgo eso más que nada Ok, y cómo cómo viene la, la agenda estudiantil en estas semanas, o sea, de movilizaciones o alguna conferencia de prensa, eh, eh, no sé, a lo mejor quien sí, bueno, ojalá él... que la, el equipo de la selección chilena salga con un, un gran banner eh, reivindicando la educación libre y gratuita, también. Claro. Sí, sí, sí, a ver, eh, bueno, la, la selección ya apoyó, ya, ya, ya salió eh, en un comunicado uh -huh. apoyando a los profesores que están en paro hoy día, eh, eso, eso ya es súper valorable, eh, uh -huh. se están haciendo las gestiones para intentar que también haya un apoyo a las demandas estudiantiles, algunos jugadores en particular lo han hecho, pero la idea es que sea más unificado. Pero nosotros nos estamos movilizando, o sea, la Copa de América, como digo, no, no, no detiene el proceso de movilizaciones. y Por lo tanto, el miércoles pasado hubo una marcha muy, muy multitudinaria, como todas las últimas que han habido, sí. eh, y nosotros estamos por in, empezar a movilizarnos de forma ascendente. Hoy día hay mucha universidades en paro a lo largo de Chile, colegios también en paro, en toma, eh, por reivindicaciones tanto internas como externas, y yo creo que la gran diferencia con lo que fue los años los años anteriores es que este año se está movilizando mucho las universidades privada, hay muchos paros, tomas en universidades privadas que son al final el principal reflejo de, de, del neoliberalismo en la educación, pues mm -hmm. de la desregulación y de los aranceles altísimos que tienen, y de las malas condiciones de estudio, etcétera. Entonces, eso nosotros lo valoramos mucho. Pero así se viene, vamos a tener, vamos a intentar aprovechar la Copa América para que haya una mayor repercusión mediática y un mayor apoyo por parte de personas reconocidas, pero lo, las movilizaciones estudiantiles siguen de todas maneras Bueno, muchísimas gracias Tomás y, y bueno, estaremos comunicándonos tal vez próximamente para contar alguna alguno de los hechos y ojalá el triunfo de la lucha estudiantil y la educación libre y gratuita en, en el hermano país chileno Claro, muchas gracias muchas gracias por la preocupación y esta es una lucha que al final se tiene que dar en toda Latinoamérica, así que Sí. Eh, se saluda. Eh, sí. Gracias por, por el llamado. Bueno, hasta luego. Bueno, estamos en comunicación con Tomás Heger de, desde Santiago de Chile, en la Facultad de Derecho de la Facultad como vendría a ser como la UBA de la Facultad eh, Chilena univers eh, Universidad de Chile que se llama eh, y bueno contaba un poco el panorama en este proceso de lucha que vienen teniendo los chilenos de acumulación donde la semana pasada hubo una movilización de 200.000 personas en, en Santiago y en distintos puntos de, del país donde bueno contaba que estaban también en conflicto docentes y varias universidades privadas también ...en paro y en tomas de, de los lugares... Eh, bueno ...en esta lucha que bueno ahora que está la Copa América... ...creo que por un lado eh, los medios le eh, cubren mucho con eso... ...pero por otro lado también no pueden eh, de, de obviar digamos o invisibilizar... ...algo tan grande como una marcha de 200.000 personas. ¿no? Eh, queríamos eh, hacerle un saludo, un agradecimiento a quien hizo posible... Este, en este contacto que es Cristóbal, eh, un compañero de la red nacional de medios alternativos del de, de grupo DTL chileno él eh, ch eh, Chile uh -huh. exactamente, tiene familia allá y bueno nos pasó este contacto y también el contacto de la Presidenta, eh, presidenta del Centro de estudiantes, de estudiantes de la FECH que sería como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile que bueno, estaba en una reunión y ella no, no pudo comunicar eh, con nosotros, pero bueno, está a disposición y también no descartamos una nota posiblemente más adelante para para contar cómo fue cómo fueron estas semanas en, de Copa América, que va a ser más, casi un mes de, de partidos y, y bueno, y ojalá que gane Uruguay. <risa> bien vamos, no vamos a la pausa pero quiero decirle compañero no hagas proselitismo ¿eh? en esta radio yo puedo decir que gane argentina y vos podes decir que gane argentina no ahora. no no no no tenemos que ser objetivos No existe la objetividad Menos, menos, la menos Copa en América. el fútbol Menos en el fútbol, menos que menos eh, Mañana es el clásico del Río mañana La Plata clásico, sí. Así que bueno, no sé No sé dónde vas a dormir vos <risa> Pausa, pausa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 Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina puedes escribir a rnma.org.ar rnma Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar No hay primero, segunda Segunda Sí, señor Esa boca estaba la, esta está en mí La próxima Muchas gracias. He encontrado cosas buenas. Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma arroba rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina.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 Horizontal, horizontal autogestiva, autogestiva y asamblearia. Y asamblea. Por la libertad de expresión. De la memoria, de la y de memoria la y de la acción. Más derechos, más, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Cordecap. a seguir con la información en esta mañana de enredando las mañanas en de eh, lunes 15 de junio y estamos en comunicación telefónica con un compañero del encuentro Memoria, Verdad y Justicia porque eh esta semana es, eh, es precisamente el 17 de junio es eh, se cumple un aniversario más de eh, la fecha del secuestro de Alberto Agapito Ledo, este desapare riojano que desapareció eh, puntualmente en Tucumán cuando estaba a cargo del actual jefe del ejército César Milani eh, y estamos en comunicación con Cacho Fugman eh, quien nos va a comentar eh, de una acción que va a llevar adelante justamente el espacio memoria verdad y justicia en el marco de este aniversario hola Cacho cómo estás bienvenido a enredando las mañanas Eh, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias por atendernos, Cacho. Queríamos, bueno, consultarte respecto a esta actividad que está prevista para esta semana, para el miércoles, eh, que tiene que ver con eh, presentar un amicus curiae y una un corpus en todo el país, es la idea, por el conscripto desaparecido Ledo. Así es, este... Por un lado, vamos a viajar un grupo de compañeros a Tucumán para acompañar a la familia de Apitolero en las actividades que van a hacer ahí en Tucumán y en particular vamos a presentar como organismo de derechos humanos este una amicus curiae, o sea, amicus significa amigo de la justicia, que es una petición que se hace al tribunal a aquellos que entienden que somos tenemos interés en lo que se está tratando para que se nos tenga en cuenta y a partir de ese hecho poder también presentar pruebas y pedir medidas. Este lo hacemos desde el punto de vista que consideramos que es este realmente de interés de todos los argentinos que en nuestro país realmente haga justicia y que todos los genocidas Este, este sea juzgado y condenado y está en el lugar que corresponde estar que es la cárcel y no puede ser que uno de ellos como ser César Milani sea jefe de ejército entonces bueno, vamos a hacer esta presentación como organismo de derechos humanos el día 17 y posteriormente vamos a este a acompañar a, a Graciela Ledo en una marcha que se va a realizar en la ciudad de Monteros en el en zona donde justamente fue secuestrado su hermano Alberto Capitoleiro. Y por otro lado, lo que también hemos decidido llevar adelante es una campaña donde podamos participar todos los militantes y todos los argentinos que consideremos que realmente este no es correcto que Mirani sea el jefe de ejército, este y pero invirtiendo un poco la idea, que es reclamándole a la justicia que investigue y diga qué pasó. Albertbero daitoolero porque no es posible que a 39 años de su desaparición la justicia todavía no ha podido no haya dicho qué es lo que pasó que el estado argentino no este no nos diga a, a, a la familia y a todos los argentinos qué pasó con él y con el resto de los conflictos desaparecidos aquel bat, llamado batallón este perdido como dijo en su momento el de amor Este, entonces lo que vamos a hacer es una presentación, o sea, el tema de del aviascorpus por lo general se piensa de la madre, la mujer, el hijo de alguien que desapareció, y no es cierto, cualquier argentino que tenga interés ante una persona que está desaparecida puede presentar un aviascorpus retramándole al Estado argentino, a la justicia del Estado argentino que diga qué sucedió qué con esa persona, y entonces estamos convocando a todos los argentinos A partir del 17 en los juzgados más cercanos de cada uno presentimos habeas corpus exigiéndole a la justicia y al Estado argentino que diga realmente qué pasó con Alberto Gattitoledo. Bien. Bien, bien. Cacho, la verdad que, bueno, una iniciativa que va a demandar de una muy interesante eh, logística. Contámonos cómo podemos acceder al documento y quienes estén interesados en poder eh, participar y acompañar esta eh, medida, ¿cómo lo, lo pueden hacer? Sí, lo primero que tenemos que decir es que no necesita ningún abogado para presentar el rabia. Siempre se tiene la idea que toda acción judicial es costosa, pues necesita a un abogado al cual hay que pagarle y no es así, el habeas corpus lo puede presentar cualquiera con su sola firma y su documento este ingresando a la página del encuentro de memoria de justicia se va a encontrar justamente un formulario tipo de habeas corpus que cualquiera lo puede imprimir lo puede cerrar con sus datos y llevarlo Al juzgado más próximo a su domicilio para presentarlo, o sea digámosle que es una forma muy sencilla para este para poder hacerlo. vuelvo a decir loito mi de abogado simplemente se necesita la decisión de cada uno de nosotros de considerar que es importante que cada este que realmente el estado no siga manteniendo desaparecidos a personas bien. Bien, bien Cacho, muchas gracias por bueno por esta información y bueno, antes de, de despedirte queríamos consultarte también respecto eh, desde la red de medios alternativos estamos bueno elevando en el día de hoy una denuncia pública frente a los eh, aprietes podríamos decir que sufrió un compañero también el luchador por los derechos humanos Basterra, eh, también en el marco de otra causa, queríamos saber bueno cómo lo están analizando ustedes también. Eh, A, a este tema. Bueno, por un lado, en la Asociación de Veteranos Capacitados de la cual formo parte, mi carácter de sobreviviente de campo de, de concentración de que existió en la ESMA, ya sacamos un comunicado solidarizándonos con Víctor que fue este, podemos decir, fue compañero nuestro en el cautiverio allá en la ESMA, este y exigiéndole a las autoridades Que, este se esclarezca en forma inmediata qué es lo que sucedió ese día tiene algo que y las responsabilidades porque no puede ser que ante una agresión una intimidación como la que resultó víctor la policía o sea el estado este hace ha del lado de este que generó la amenaza y no del lado ...de aquel que fue amenazado. Queremos que esto se esclarezca, consideramos que no puede quedar impune... ...porque cuando estas cosas queden impunas, impune quiere decir que después este se pueden volver a repetir, pueden continuar. Entonces, bueno, lo que estamos haciéndole en este momento es reclamándole al Estado argentino... ...que este esclarezca qué es lo que sucedió, realmente sería quienes fueron los agentes responsables de esa acción y que eh, realmente se han castigado. Toda la sociedad con Víctor, que es, realmente es un luchador por la memoria, por la verdad y la justicia. Bien. Bueno, Cacho, eh, muchas gracias de nuevo. Estaremos atentos seguramente para volver a comunicarnos con ustedes eh, más precisamente el miércoles para bueno ver cómo se va desarrollando entonces eh, las actividades tanto en Tucumán como las presentaciones eh, de Amicus Curie y de corpus que eh, recién nos comentabas. Un abrazo a todos los compañeros y compañeras del encuentro y estaremos en contacto. Un abrazo a ustedes y vuelvo a decir... Todos podemos presentar a la Vias Corpus, entrar a la página de Encuentro, Bórea, Hora de Justicia, bajarlo, firmarlo y llevarlo al digamos al juzgado más cercano que tengamos a nuestra casa. No estamos nada más que esto. Este, gracias a ustedes, como siempre, porque son de los periodistas, los medios alternativos son siempre los que están al lado de aquellos que luchan por los derechos del pueblo. Muchas gracias. Hasta pronto. aguantamos pronto. Para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas huracanes. Bueno, ahí estaba entonces la entrevista a Cacho Fucman, miembro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que justamente está convocando para este 17 de junio en el marco de cumplirse un aniversario más de la desaparición del secuestro de Alberto Agapito Ledo, está, bueno, convocando a la presentación de este amicus curie y de una habeas corpus colectivo en todo el país. La idea es que se presente uno en cada juzgado eh, federal eh, para pedirle al Estado, justamente información sobre qué pasó con Alberto Ledo. Nos vamos a ir a una nueva pausa, ya volvemos con más información en este Enredando las Mañanas. Por, aguante, por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este Aguantamos cualquier tipo de dolor Aunque no duela Aguantamos Pinochet Aguantamos a Videla Franco, Mao, Ríos, Mont Mugabe Hitler y diamin Stalin, Bush, Truman Ariel, Charón y Hussein Aguantamos más de 20 campos de concentración Cuando nadas bajo el agua Aguantas la respiración para construir una pared Aguantamos los ladrillos El que no fuma Se aguanta el olor a cigarrillo Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida Aguantamos el agente naranja y los pesticidas Cuando navegamos aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo y el desempleo Aguantamos las Malvinas y la invasión británica En la ciudad de Pompeya aguantamos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 Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío, aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara, aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara, aguantamos mucha guerra, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los seis días, que aguanten la revancha, venimos al desquite, hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite.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 Sonidos populares E ideas libertarias Esquivas Dibujando sin color Hay situaciones que esconder El porqué Desecha que tenés Ey, no equivocas con nosotros manda un mail a rnm red nacional de medios alternativos escuchando, enredando las mañanas el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, 26 minutos pasan de la hora 11 vamos a seguir con más eh, noticias y más información las recordamos que pueden comunicarse con la radio a través eh, perdón, sí, con el programa eh, a través de, de la página de la red www.rnma.org.ar allí pueden escuchar el programa en vivo todos los días de De 10 a 12 y también por supuesto eh, poder ir siguiendo los programas que, que los vamos compartiendo eh, completos, grabados y también eh, las entrevistas por si te interesó alguna que quieras volver a escuchar o eh, desgrabar Pueda decir Amado Multiplicate a pasar a eh, leer ahora eh, un comunicado de prensa que estamos emitiendo públicamente desde la Red Nacional de Medios Alternativos y que tiene que ver con el caso Basterra, como hablábamos recién con el compañero del de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y desde la Red Nacional de Medios Alternativos queremos repudiar las intimaciones del represor de la ESMA, Ricardo Cérpico Cavallo quien durante la megacausa ESMA utilizó dos artículos publicados por eh, nuestro medio compañero La Retaguardia, medio integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos con el fin de presionar a los fiscales de la causa Mercedes Soiza Rili y Guillermo Friele en la etapa final del juicio previa a los alegatos de las partes. Cavallo cumple prisión perpetua, condenado en anteriores tramos de la misma megacausa, mostró durante la ampliación de su indagatoria entrevistas realizadas a los fiscales por varios medios y fotografías de Soisa Reilly en situación que nada tienen que ver con esta causa como charlas públicas en diferentes eventos. Tomándolo de quienes vienen, sostenemos que tal exhibición tuvo fines intimidatorios principalmente para con los fiscales, pero también para con eh, nuestro medio compañero La Retaguardia, colectivo que integra Víctor Basterra, a través de su participación en el programa Oral y Público. Justamente ambas entrevistas fueron realizadas en ese programa. todos armolés Ya aprenden por la lluvia Bueno, Ibasterra, quien es creyente en la causa y uno de los principales testigos Eh, TVN eh, testigos en estas causas viene a tener un extraño incidente además automovilístico cuando regresaba de la localidad bonaerense de 9 de julio donde se había exhibi exhibido la muestra con las fotografías que rescató de su cautiverio en la ESMA. El vehículo en el que regresaba fue intencionalmente encerrado por un camión, al intentar seguirlo el chofer del camión le disparó con arma de fuego. Tras una larga persecución consiguieron que el agresor fuera detenido en un peaje, pero la presencia de cuatro efectivos policiales de civil primero eh, intentando evitarlo, eh, evitar que lo detuvieran y luego... Eh, Y luego queriendo que lo liberaran, hizo que Basterra y sus compañeros sospecharan de la causa que motivaron el ataque. Este es parte del comunicado entonces que estamos firmando desde la Red Nacional de Medios Alternativos denunciando, por supuesto, estos hechos intimidatorios. Donde la madera verde de la lluvia le broten chamaradas Bueno, continuamos en las mañanas, este lunes, después de una, un domingo electoral en distintos puntos del país, donde en Río Negro, eh, Alianza Juntos Somos Río Negro, eh, ganó las elecciones con Alberto Huertinek de gobernador, y bueno, en Santa Fe, en este empate técnico que hay que juntar hasta el último voto para saber quién ganó, eh, algo que a lo mejor los medios nacionales no tomaron... Eh, dado que se votaban gobernadores, fueron las elecciones en Córdoba de distintas municipalidades, en donde se eligieron 101 localidades, y lo que nos llama a nosotros a ser esta nota el día de hoy es particularmente eh, la situación de Malvinas, Argentina, en ...a pocos kilómetros de Córdoba Capital... Eh, ...que para quien no recuerda es donde se está queriendo implementar una planta de Monsanto... ...y la lucha de los vecinos ha hecho parar esta, esta construcción... ...y bueno dentro de este proceso eh, formaron un partido político que se llama Malvinas Despierta a los vecinos... ...y estamos con el candidato que no salió elegido según la corte electoral por sólo 430 votos, eh, ganó la continuidad de la Unión Cívica Radical con 2.740 votos y Mabina Despierta con 2.301 votos. Estamos en comunicación con Víctor Macellay, que, bueno, eh, nos va a contar un poco este proceso. Eh, ¿Nos escuchás, Víctor? Días, para ustedes o Hola, Víctor, ¿cómo andás? Eh, mira, antes que nada de, pregun de preguntarte específicamente por las elecciones, queríamos que nos cuentes un poco el proceso que llevó a que los, los vecinos como tú eh, conformaran este partido Malvinas Despierta y fueran a, a estas elecciones donde hasta último minuto no se sabía quién quién iba a ganar. Bueno, el proceso empezó en en el año 2012, cuando nos enteramos de la erradicación de Monsanto, la intención de erradicar a Monsanto en Malvinas y bueno, los nos juntamos para informarnos y obviamente, alarmados por el riesgo que implica para la eh, planta, comenzamos todo un proceso para intentar resistir a la, a la instalación de la planta. En el año 2000, fines de 2012, ya presentamos en su momento un proyecto de ordenanza por iniciativa popular para la creación de una zona de resguardo ambiental uh -huh. y que tenía como uno de los artículos finales una consulta popular para que lo, la ciudadanía decidiera si quiere o no este a la planta. Y bueno, obviamente en ese momento fue rechazada por unanimidad tanto por el radicalismo como por eh Unión por Córdoba que es el partido justicialista de la provincia. Eh, bueno, luego la lucha continúa en el plano judicial y en la resistencia física en el acampe frente a la planta para que no se pudiera instalar y bueno llegamos a la instancia electoral donde nosotros sabíamos que eh, la disputa electoral a nosotros nos podía permitir tener una instrucción en en el municipio que nos permitiera o bien ganar o bien tener una representación que pudiera controlar el proceso administrativo que va a tener o que tendría este este intento de erradicación de la empresa sí bueno los resultados ayer se vieron estuvimos muy cerca de de lograr el triunfo en una contienda que fue eh la verdad bastante sucia por las distintas estrategias manipuladoras que suelen usar los aparatos políticos y eh, entre ellas te puedo mencionar eh el intento de hacer votar gente con cuación que decía no válido para votar eh sí. también la la existencia de búnkers eh y cobachas dentro de los colegios de parte del oficialismo donde hacían pasar a los ciudadanos eh y allí con fuerte sospecha de, de incentivos económicos para para los votos hay rumores que dicen que pagaban más de 500 pesos cada voto y y bueno en este contexto eh una situación que nos pareció bastante. Sí. delicada, ¿no? Que se conformaron solo con 24 mesas, con mesas de hasta casi 500 electores, por los cuales la gente tenía que hacer colas de más de dos horas para poder votar. En eh. ese en esa situación, mucha gente se volvía sin votar. Sí. Así que nosotros creemos que estamos convencidos que se más de un 10% del padrón no no, no no pudo ejercer el derecho al sufragio. Según la, eh no, una eh, consulta, eh, ¿cuánto no, no, es eh no. la Corte Electoral para o, que haya un lugar de votación, cuántos lectores tienen que ser por urna? Mira, habitualmente se están usando 250, 300 electores, pero bueno, en esta ocasión iba cerca de eh, cerca de 500, sí. pero mm, bueno, eso tiene que ver con todo un contexto que de si bien es una una una, una reglamentación formal. Eh desincentiva el voto del ciudadano libre y estimula el el voto de los aparatos políticos no que ante sí. esa circunstancia no tendrían este más remedio que esperar dos horas y hasta dos horas y media para poder votar. en cambio el ciudadano libre dice eh, quiero ejercer mi derecho al sufragio ante tal situación muchos de ellos eh, se volvían desde de la cola no sin sin poder votar. Así que bueno, nosotros creemos que por esas maniobras este fuimos fue perjudicado, ¿no? Sí. No obstante, hacemos una valoración muy positiva, imagínate que en un contexto de mucha fragmentación de la oposición con siete listas eh seis seis eh, no oficialistas, seis opositoras al oficialismo Eh, ...nosotros logramos este porcentaje de votos... ...quiere decir que hemos tenido un amplio respaldo... ...de la ciudadanía, ¿no? Exactamente, sí, sí, no realmente... Eh, ...les costó bastante poder... Eh, ...ganarles a ustedes, digamos... ...solo 400 votos, realmente es muy poco... y ...decíamos al principio... Eh, ...los votos según... bueno ...en la página del diario... ...de Más Tirada de Córdoba... ...que es La Voz del Interior... Eh, ...mostraban eh. los resultados... ...ante, ante estas irregularidades... No, ta, en tanto a las mesas para votación con mucha cantidad de gente en, el, en la cual para que se para que votan todos eh, no alcanzan las horas de, de, de estar abiertas y bueno y esto también de, de haber gente que votó con documento no válido eh, ustedes van a llevar adelante alguna algún proceso ante la corte electoral o la justicia Eh, ¿Para eh, ¿No hacer un reclamo? O... Sí, mirá, es lo estamos para ver si se puede hacer una presentación uh -huh. firme, que no sea solamente testimonial. Pero sí. es cierto lo que vos decís, el tiempo material. Vos imaginate que debería haberse introducido un voto por minuto en claro. la urna. Para, si todos los electores hubieran querido votar, debería haberse introducido un voto por minuto en una urna. Y vos sabés que es materialmente imposible no, con hombre, todo el proceso, sí, sí. desde que uno llega al presidente Mesa, le otorga el documento, se le verifica la identidad, se le, se le da el sobre, entra al cuarto oscuro, sale, encima aquí en, en el procedimiento implica la firma de un troque, la firma por parte del ciudadano de un troque, el que, que implica que ha votado, entonces, claro, el el promedio estaba en más de 7 a 10 minutos por cada por cada elector, claro. ¿no? Sí, sí. eh. Sí, Así que la verdad que que es un tiempo, el tiempo estimado por la Junta Electoral para emitir el sufragio es es, es materialmente imposible que se hubiera podido ejercer eh por parte de todos los ciudadanos el derecho de la echa. Fíjate que hay mesas que quedaron con tanta cola que empezaron el recuento de voto pasada las 8 de la noche, después que a las 6 de la tarde se Claro. Se, se cerraron las puertas del colegio, ¿no? Sí. Sí, por otro lado también nos sorprende un poco como los, los, los medios de mayor tirada de Córdoba no, no están contando estos hechos que que bueno nosotros lo vimos en una publicación de Prensa Red que es el medio de comunicación del sindicato de prensa, pero en verdad no, no hay mucha... o sea, cuentan simplemente que fue ajustado y que, que ganó el oficialismo de, o la continuidad de la Unión Cívica Radical. ¿A qué creen ustedes que se debe la poca visibilidad, incluso del proceso mismo, eh, de, de ustedes siendo una, una fuerza nueva, que pocas veces se ve que siendo una fuerza nueva tenga esa cantidad de votos porcentuales con tantas opciones de voto y bueno y casi despojando a la Unión Cívica Radical, histórico intendente de, de, de la ciudad y de, de la localidad de Malvinas, Argentina? Mirá, la verdad que no nos sorprende el comportamiento que han tenido los medios este eh estos, porque en realidad nosotros ya lo venimos experimentando desde la lucha y la resistencia contra la instalación de Monsanto, que siempre nos han silenciado, incluso han tenido todo un proceso de deslegitimación de la de la voluntad de la ciudadanía, ¿no? Sí. Desde cuando pedíamos la consulta popular hasta cuando eh, denunciábamos las irregularidades y las ilegalidades en las cuales incurría la... La, la empresa y el municipio, y, y la verdad que en ese sentido no nos, no nos sorprende el comportamiento que han tenido. Obviamente que sí nos disgusta eh, la falta de ecuanimidad que tienen, la falta de objetividad, eh, uh -huh. y y nos disgusta mucho la parcialidad que tienen estos medios en favor de la empresa y en favor de de, de los gobiernos del oficialismo, ¿no? y esta alianza entre la empresa y y el municipio, y la empresa, y el gobierno de la provincia. sí Así que fíjate vos que nuestra, nuestra lucha es realmente muy grande, tenemos gente muy poderosa, nosotros siempre decimos que nos peleábamos contra eh Monsanto, contra el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, los medios hegemónicos, digamos, solo un grupo de vecinos, y la verdad que... Nosotros cuando empezó esto y veíamos toda la fragmentación que había, decíamos, ojalá tengamos la suerte de alcanzar una banca de concejal al menos para para tener acceso voz. a documentación, sí. a documentación oficial que siempre nos negaban contaban en la asamblea. Y ahora y con, momento, esta, era... con esta con ele estas elecciones cuántos concejales quedarían para Mal sí. Malvina Despierta y ¿Y el resto de las fuerzas, más, más aproximadamente? Quedan cuatro, cuatro concejales para el oficialismo, la Unión Cívica Radical, y tres para Malvinas de Despierta. Son solo siete concejales. ¿Al ah, resto de las fuerzas no tendrían concejales como no, Unión por ninguno, Córdoba, que sería el Partido de la Sota? Sí, ninguno llegó. El, sí, hubo una nota anecdótica allí, había otra gente que también oponía la radicación de Monsanto, que era la gente de Patria Grande, y que no no, no, no acepto conformar Un, un, una sola alternativa electoral y, sí. y bueno eso también perjudicó la las opciones que si nosotros hubiéramos eh, juntado la, las fuerzas seguramente hubiéramos ganado sí Pero bueno son situaciones este, coyunturales electorales malas decisiones y bueno allí toma sí un grande un gran debate para <ríe> cabo popular la la fragmentación y la falta de bueno ión creo que igual se están dando pasos importantes con por ejemplo la la acumulación que está teniendo el fit en toda la república argentina sí. como un ejemplo de de que la unidad hace la fuerza no bueno sí sí bueno víctor bueno, nosotros esperamos que esto realmente mm. estimule porque esto es un gran triunfo independientemente de que de que se perdió la intendencia ha sido un gran triunfo para para esta asamblea. Un gran esfuerzo de los vecinos, gente sin experiencia eh luchando contra aparatos políticos, contra todos los recursos. eh la verdad es que ha sido un gran triunfo y esperamos que estimule a otras luchas sociales a a, a plantear este camino esta alternativa, porque la verdad es que los partidos tradicionales eh y y, y el pro, los procesos electorales desshoyen a a la voluntad de los pueblos hasta que ellos no toman un poco la iniciativa no iniciativa electoral. Así es, así es. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que, bueno, que prontamente tomen definiciones de, de los pasos a seguir y felicitaciones por esos tres concejales y, bueno, y hacer temblar un poco los de arriba, eh los de abajo, ¿no? Sí, la verdad es que muchas gracias a ustedes y también quiero agradecer a todos los vecinos que confiaron en nosotros y de la gente que colaboró en, en la campaña desinteresadamente, total y absolutamente desinteresadamente. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias. Gracias, a ustedes, Austin. Bueno, estábamos en comunicación con Víctor Macellay, eh, candidato intendente de Malvinas Argentinas. Bueno, fue una larga, bastante una larga eh, nota, pero bueno, espero que le haya gustado. Creo que, que le faltó muy, faltó muy poco para que ganara la intendencia, lo que igual hubiese sido un hecho realmente histórico. Eh, no deja de ser un hecho histórico, igual, como decía, de siete concejales, cuatro quedan para el oficialismo que ganó y... Y, y tres, tres para, para... para Malvinas despiertas sí. Así que creo que tiene un gusto a Victoria Estas elecciones Malvinas Argentinas eh, Para que siga luchando por distintas vías eh, Los vecinos y vecinas para erradicar eh, la planta de Monsanto Que bueno, que todos, eh, no sé si todos saben Pero bueno, eh, muchos, conocen. Mu muchos conocen la, lo que genera Digamos el glisofato y otros arotóxicos a la salud humana y animal. sola las que hay que correr Nosotros vamos para donde estés o la mano que nunca cés acá también tamén se pasea lo que siempre fue acá decimos que tiene y que ser esta cuada las cosas suelen es suceder acá podemos tamén o cariño mañana se va a agafar queremos hoy al destino entender esta fue una excusa volver a tener para reír y nacer esta tumba no se tapa hoy o este oso desde aquí espera Tendrá que esperar Este coño tendrá que esperar ¡A ver, no, bro! Arrebatar el sueño De tanta Será un camino abre, sentarte, a ver Se dan con te Pero está la luna Luna, luna, luna Con la perra que hay que correr vamos para donde estes con un camino en la mano que nunca cedes a que sentimos tamén vamos gastando toda nuestra piel que no chisando mamas a ver de esta cuerda de riesgo de siempre caer se pone feo siempre esta en tu mano se tapa hoy ese oso tendrá que tendrá que esperar ese oso tendrá que esperar Tu pano se da ma moii, Ve este moxo de la guerraspear, Vesta tu bao no se da ma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 información nos quedan algunos minutitos nada más de programa antes de irnos queríamos mencionar que llamaron a indagatoria a Vilma Ripoll militante del movimiento socialista de los trabajadores y esto es en, un, en el marco de una causa en la que está eh, acusada eh, tras eh, acompañar digamos a trabajadores de LEAR eh, en el 2014 eh, cuando habían sido despedidos y violentamente reprimidos por personal de gendarmería eh, y, bueno, justamente Vilma Ripoll junto a eh, otros eh, eh, trabajadores como son los delegados de Lear Silvio Fanti, Rubén Matu, Gustavo Tosotocayoli y Daniel Faría fueron citados eh, a indagatoria. Eh, por eh, bueno el Juzgado Federal de San Isidro eh, y están acusados penalmente de afectar maliciosamente el normal funcionamiento de la empresa LEAR y de impedir el ingreso de los trabajadores. Bueno, en el día de hoy, Ripoll y los... Eh, había sido llamada a eh, bueno continuar con esta in investigación, se le había pedido que vaya... A, bueno, marcar sus huellas digitales Como son estos procesos eh, Generalmente cuando acusan al, al Bueno, cuando hay un proceso judicial Nosotros teníamos prevista una entrevista Con ella para comentar sobre la causa eh, Pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo Así que vamos a pasar la, la pelota Para otros compañeros eh, De próximos Enredando las Mañanas Así es eh, Ha sido un lindo Ha sido un lindo programa eh, Este, el de hoy Bueno, bueno a veces quedan notas afuera eh, espero que a todos les haya gustado sí para los compañeros eh, que se dedican más a las notas internacionales los compañeros de la colectiva sí. eh, vamos a ver si pueden ampliar en la semana esta información también porque en Paraguay está comenzando el juicio a los sobrevivientes de la masacre de Curuatí sí. que eh, bueno, recordemos eh, hace un par de años yo no sé, en el 2013 me parece que No, no recuerdo ah, claro. bien la, la fecha pero fue una terrible represión que se produjo por parte de la policía paraguaya eh, contra eh, familias de campesinos que estaban eh, recuperando unas eh, tierras que estaban ociosas y habían bueno realizado esa recuperación para viviendas y producción básicamente y fueron terriblemente reprimidos de ello de hecho eh, bueno hubo muertos eh, uh -huh. en esa represión y bueno está comenzando en esta semana este este juicio, digamos, eh, que fue iniciada por familiares y también por sobrevivientes. Sí, realmente hay que felicitar a los compañeros de la colectiva que hacen los martes de las notas internacionales que saben tener siempre muy jugosas, este, y esperamos que puedan hacer también esta paraguay que bueno, no, no sabemos qué cuál va a ser los temas de mañana, pero así nos parece que hay que felicitarlos a los compañeros. Bueno, justamente el 22 de junio es que es que inicia este juicio eh, y recordemos, bueno, son 11 específicamente los campesinos que fueron asesinados y que todavía hoy no hay ningún acusado por sus crímenes. Así que, bueno, esta era las últimas informaciones que teníamos para compartir. Esperemos que les haya gustado el programa. Sí, adhiero a, a que les haya gustado el programa de la Romi. Y bueno, esperamos mañana. No, mío. <risa> no eh tu lo que tú dijiste. Ah, gracias, gracias. <risa> eh, y bueno, esperamos esperamos mañana en real mañanas... la mañana la página para que escuchen y Bueno. Sí, sí, así, sí, a la orden. Eh, ahora sí Bueno, eh, nos pueden eh, pueden ver este enreando las mañanas eh, La nota seguramente de una de las notas de hoy eh, Ya estará entre hoy y mañana desgrabada Para que la vean en la página de la red www.rnma.org.ar También nos pueden encontrar en las redes sociales En Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos Y en Twitter, rnma-arg.ar Eh, que también estamos publicando eh, en las mañanas, bueno, y no, no, contando un poco qué es lo que está saliendo en estos programas de Enredando las Mañanas, un programa federal y colectivo que, bueno, que ya, ya vamos más de 300 programas y muy contentos de este proceso lindo de, de trabajar de coordinadamente y en red. Así que, chau chau, nos vemos el lunes que viene desde Radio Voces. Beverly Di Tommaso Un rocker uruguayo Fue una noche al campo A buscar algo de inspiración para componer temas Para su nuevo CD Pero lo primero que le pasó Fue que vio una estrella fugaz Oh, una estrella fugaz, oh Y entonces fue Que pidió tres deseos Final del centenario Sacar un disco de oro y tocar en el Madison Square Garden, bo. Pero enseguida vio otra estrella fugaz. ¡Oh, otra estrella fugaz, bo. Entonces volvió a pedir eh... tres deseos. Triunfar en Latinoamérica, vos. Llenar cinco ribas y vender 8 millones de discos. Enseguida vio otra estrella fugaz. ¡Oh, otra estrella fugaz, bo. Y ahora los deseos. Ya eran nueve. Cuando comprar un Citroën, comprar una casita en los impositos, conocer al Tonjón. Y después vio otra estrella oh, fugaz. Eh... Y otra más, y otra más. Comprar una casa en Punta del Este, comprar un loro, comprar un hámster, un hámster nuevo. Y ya, con unas 27 estrellas fugaces, se le habían acumulado 81 deseos. Ver Holly ¿no? Adonai en primera fila, eh, poner un masiquiosco, una cadena masiquiosco, comer un asado con un taparevasque, ahí está. Y siguió viendo decenas de estrellas. Y calculando tres deseos por estrellas, después de ver 184, Beverly llevaba a pedido 552 deseos. Ah, tener un campo de boñato, eh, conocer a Chila Zorrilla también, ir a la casa a Chila Zorrilla. Y ya tenía que buscar en el fondo de su alma qué más pedir, pues ningún hombre está formado para tener la capacidad de desear tantas cosas. Que comprar buquebú, -bu? eh, tener una cadena de mate, termo. Lo que no sospechaba Beverly y Tomaso en medio de tanto entusiasmo era que tal cantidad de estrellas fugaces se debía que estaba bajo una lluvia de meteoritos. Eso era lo que le permitía pedir tantos deseos. Jaime Rowe, comprarlo Jaime Rowe. Aunque Beverly olvidó pedir uno. Y también puede ser equipado ¿sí, a una moto. ¡No! Que ningún meteorito le cayera encima. Sí, no, de algún hermano nos venden falsa información nos tratan como asnos y pretenden